Escuchamos un trámite de lo que decía el viernes en el Club Independiente. f e e d r A lo a l largo y a lo ancho de la Argentina. Y esa es la responsabilidad que nosotros asumimos: de poder mostrarle y de poder demostrarle a los argentinos de que hay una manera diferente de ejercer y de hacer la política. Porque si hay algo que demostramos los radicales cuando gobernamos, es que somos honestos. Que cumplimos con la palabra, que podemos mirar a los ojos a la gente, de que para nosotros un sí es un sí y es un no y un no. Y demostramos, por sobre todas las cosas, que cuando no hay corrupción en el Estado y cuando no se roba, las cosas se pueden llevar adelante. Y demostramos que podemos gobernar con eficiencia y con coraje. Porque si hay algo que hacemos todos los días, los intendentes, Los gobernadores, los estudiantes, cuando nos toca esos lugares de representación es asumir el coraje de resolver los problemas. Y eso es el radicalismo hoy. Eso es el radicalismo que, que tenemos la responsabilidad de contarle a toda la Argentina lo que representamos, lo que somos. Ya no solamente de las ideas, sino de lo que estamos haciendo todos los días. En cada uno de los territorios. Lo que hacen los 30 intendentes de la Pampa que representan al radicalismo y que con gran orgullo todos los días se levantan para resolverle los problemas a la gente. Bueno, ese es Leonel Charela, el, el intendente de Venado Toroto y presidente de la UCR. La UCR resolvió en su último encuentro.、Eh, También elegir un presidente de relativo bajo perfil. No es Chiarela uno de sus principales dirigentes, ni tiene ambiciones presidenciales como si las tienen algunos otros que gobiernan provincias y demás. También habló Verón Garay. Vamos a escuchar también un trámite de un minuto. Martín Verón Garay le puso épica o pretendió ponerle épica al discurso que no deja de ser lo que es Verón Garay, ¿no? El equilibrio. No sé si justo, pero una moderación total. De hecho,、eh, su discurso no sonó a lanzamiento como candidato a gobernador, que era una de las ideas,、eh, esta, esta pretensión de ponerlo en esa carrera.、Eh, no sonó excesivamente aliancista, no sonó excesivamente crítico con el gobierno nacional. Criticó al gobierno provincial, pero tampoco tanto porque le reconoció virtudes. Es decir.、Eh, Absolutamente moderado en la ancha avenida del medio Verón de Garay y también en un viejo estilo, lo van a escuchar en el tono donde recorrió incluso la historia del radicalismo. Un rato no fue un discurso prolongado, estuvo oportuno justo para lo que era el encuentro. Nosotros no vamos a caer en ese error, no vamos a caer en el error de priorizar aspiraciones o pretensiones personales. O partidarias, por más legítimas que sean, por sobre las necesidades colectivas del conjunto. Yo conozco al pueblo pampeano, ellos me conocen y estoy plenamente seguro. De que van a tener el buen criterio de elegir a sus candidatos llegado el momento oportuno. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de conducir los destinos del radicalismo nacional plenamente conscientes de que tenemos un enorme desafío por delante. Y ese desafío es el de darle forma a un proyecto que pueda modernizar y transformar a la Pampa y que sea capaz de mejorar las condiciones de vida de nuestros comprovincianos. Y sabemos, sabemos bien que solos no nos alcanza. Por eso, por eso, con mucha. Humildad, pero también con la determinación de aquellos que están convencidos de llevar adelante un proceso de cambio, un proceso de un cambio profundo. Nosotros vamos a apelar a generar un mayor diálogo en la búsqueda de coincidencias básicas. Con todos aquellos con los que coincidimos en el diagnóstico de qué es lo que viene pasando en la provincia de La Pampa y hacia dónde tenemos que caminar. Martín Berongaray, el viernes en el Club Independiente, redondeando、eh, estas dos cuestiones: ¿no? la necesidad de una alianza para ganarle al peronismo. De otro modo, está diciendo no podemos, solo no nos alcanza, ya está demostrado. Y、eh, se abre para el radicalismo una discusión que ya viene、eh, desde hace rato, que es profunda. Y que tiene chisporroteos por encima de la mesa, pero que por lo bajo tendrá que definir el radicalismo. ¿Cuán crítico es del gobierno pampeano-peronista y hasta qué punto puede juntarse con la libertad de avanza? Porque hay sectores del radicalismo. Recién c r o n e b e r g e nos decía: lo fundamental son los intendentes. Bueno, hay muchos intendentes. Que no solo son críticos del gobierno nacional por lo que ahora les toca en su propio bolsillo, vamos a decirlo así, en su gestión, en, en lo que ven que las políticas públicas provocan en sus pueblos o en sus localidades,、eh, sino que han planteado desde hace rato que mi ley es un límite, ideológico, cultural, de todo tipo. Este debate está abierto en la UCR, no está tan claro, no está saldado ni para un lado ni para el otro. Desde el pragmatismo, el radicalismo quiere. Juntarse con las otras fuerzas no peronistas para dar pelea mano a mano en el 2027, pero se tienen que alinear un montón de planetas todavía. En un ratito vamos a seguir hablando de cuestiones políticas con el gato Gustavo Silvestre.